Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. ¿Acaso no hemos abierto tu corazón? Y te hemos librado de la carga de tus faltas pasadas y futuras, perdonándolas. Las cuales pesaban sobre tu espalda, y te hemos enaltecido en esta vida y en la otra. Ciertamente, En toda dificultad hay un alivio. Sí, ciertamente, en toda dificultad hay un alivio. Y cuando acabes tus quehaceres cotidianos, dedícate a adorar a Allah y suplica a tu Señor anhelando el paraíso y temiendo el fuego del infierno, dirigiéndote a él en todos tus asuntos.